Bueno, estamos en este feriazo en Plaza Miserere con Rafael Kreisler. Contanos un poquitito eh, esta actividad, en qué consiste y cuáles son los móviles ¿no? para, para este desarrollo. Bueno. Estamos una vez más en 11 con una forma de resistencia. Los trabajadores de la economía popular armamos esta feria que tiene que ver con, pudimos conseguir leche, estamos entregando 800 H de leche eh, gratis. Eh, trajimos en los almacenes populares de productos cooperativos, de productos eh, con, con, con mucho acceso popular, es decir, buenos y económicos. ¿Nosotros qué estamos demostrando? Carrefour para llevar un, un, un alimento al, a la góndola. Pasa por 60 manos, los chinos pasa por 25 manos y los trabajadores de la economía popular a través de los nodos que estamos armando está pasando a través de seis manos. Eso implica que estamos eliminando a los intermediarios. Entonces, es una respuesta más frente a lo que nosotros entendemos que tiene que ser la emergencia alimentaria en este país, eh, los nodos, el sacar el 21% a la canasta familiar, eh, la ley de góndolas. El IVA decís. El IVA, claro, el IVA, exactamente. cosas porque no hay posibilidad de desarrollo si. Un, ...hay un pueblo que no puede comer... Y, no, y, tiene, y paga la energía cara. Es decir, hay que desdolarizar los insumos, hay que generar por afuera de, del mercado capitalista y concentrador formas de comercialización populares. Claramente con el feriazo, eh, hoy el panazo con el lechazo, con el verdurazo, el frutazo, lo que va quedando demostrado es eso, eh, cómo se puede del productor al consumidor llegar a precios mucho más reducidos. ¿Por qué entendés que el gobierno, si verdaderamente quiere tener un paliativo para la inflación, Y los precios, en lugar de eso de los precios sí. esenciales, no, no, a, no acude a esta forma de comercialización y de relación entre el cliente y el productor. Hoy es un gobierno de los ricos, concentrador, transnacionalizado. Río, Molino Río de la Plata concentra el 60% del mercado de las harinas. Eh, y acá estamos demostrando que estamos vendiendo 20 porque se puede vender y estamos vendiendo 20% más barato que los precios cuidados del gobierno ¿por qué? porque eso es una fábula eso es, aumentaron los precios para poner terceras marcas de los propios eh, eh, concentradores bueno, acá lo que hay que hacer es democratizar la producción, democratizar el acceso a los alimentos digamos, hay posibilidad No, está industrializado todavía, el país está muy industrializado Estamos, hay una cultura eh, del trabajo muy importante, y bueno, lo que estamos acá resaltando son la, la, los productos cooperativos, de los muchachos de la recuperada, de la cooperativa productora de alimentos, están haciendo un esfuerzo muy grande, y bueno, acá está el resultado. ¿Cómo, cómo sigue esto? ¿Hay un plan de acción a desarrollar eh, que vaya en progreso de estas medidas? No, nosotros estamos marcados dentro de la pelea de ley de góndolas uno, y lo otro está en el marco de una pelea del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por dos cosas que tienen que ver con el alimento primero, se conoció ayer la noticia de que se filtró muchos pibes de la escuela pública, no van a tener acceso al comedor al mediodía, y en segundo lugar, que abra una discusión, que nos llamen no puede, están súper poblados los comedores en la Ciudad de Buenos Aires tenemos que ya ponernos a, a, a... pero no es solamente, esto quiero eh, desmistificar, no es un problema de las villas un problema de nuestros jubilados que están en el entre pagar la expensas, eh, comer o los medicamentos, digamos hay una situación crítica muy importante y bueno, nada, me parece que no tenemos, nosotros estamos dispuestos a sentarnos a hablar con cualquiera para mejorar las condiciones de alimentación de nuestro pueblo. Gracias Rafa. No, gracias a usted.